Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. para lo que a hacer hoy ¿Vienes expectante de, de, de, de lo que Dios tiene para ti? El domingo pasado fue, fue glorioso, o sea, el Espíritu Santo se movió aquí con poder, ministró a la gente, tocó a la gente, le habló a la gente, y así es nuestro Dios, y... Durante varias semanas hemos estado hablando acerca de un cambio de actitud y de varias cosas. Y hace dos domingos hablamos acerca de cómo cómo cómo los ríos del espíritu fluyeran en, en tu vida. El domingo pasado hablamos cómo mantener la pasión, ¿si ¿sí recuerdan? Cómo cómo no soltar y que hay varias cosas en tu vida que detienen esa pasión, que pueden apagar esa pasión en tu vida, y hoy el Señor como está acostumbrado a hacerlo ya conmigo, yo iba a hablar de otra cosa, yo iba a hablar acerca de mi amado es mío y yo soy de él, que viene en Catares, y yo creo que si el próximo domingo me permite el Señor vamos a hablar de eso, pero este domingo, el, el viernes creo, el jueves más o menos, no creo que fue el viernes, el Señor me cambió el tema y me dijo, no mira habla esto, porque va, va junto con lo, que, con lo que has estado hablando, o bueno más bien Él ha estado hablando, y yo te invito a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 3 versículo 15, del 15 al 16, Lucas capítulo 15 3, perdón, 3 del versículo 15 al 16 ¿Ya lo tienen ahí? El contexto de este versículo es Juan el Bautista, ¿han escuchado Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba como profeta predicando y eh, llamándole al pueblo a un arrepentimiento y preparando el camino para cuando Jesús llegara y el camino estuviera preparado, los corazones estuvieran preparados. Entonces Lucas 3, capítulo 3, versículo 15 al 16, dice, ¿ya lo tienen ahí? Quiero que lo lean por favor ahí, dice, como el pueblo estaba a la expectativa, Y todos especulaban en sus corazones, y acaso Juan sería el Cristo. Juan respondió a todos diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Yo quiero que subrayes ahí en el, en el versículo 15, donde dice a la expectativa, ahí en tu Biblia si acostumbras a rayarla, hay gente que no, pero bueno si tú acostumbras, subraya a la expectativa, escúchame, tú tienes que venir cada domingo y tú tienes que levantarte, no solamente el domingo, sino cada día de tu vida a la expectativa, a la expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida ese día si tú te levantas, tú a lo mejor dices el domingo ay pues vamos a ver cómo va a estar la alabanza y vamos a ver cómo está la, la predicación o sea, pero día a día tú tienes que levantarte y decir Dios estoy expectante, ¿qué es lo que vas a hacer hoy en mi vida? por ahí alguien decía no puedes vivir con un bibi de domingo a domingo O sea, no puedes venir aquí y tomar de la palabra de Dios y no volver a tomar de la palabra de Dios hasta el próximo domingo. Imagínate, o imagínate tú, hoy comes y no vuelves a comer hasta el próximo domingo. ¿Les gustaría eso? Bueno, a mí sí me gusta mucho. Pero día a día tú tienes que estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y fíjate cómo la gente aquí cómo la gente estaba a la expectativa de lo que Dios iba a hacer. Si Juan era, si Juan no era, si si qué pasó con esto. Pero Juan les dice, "Y yo quiero que subrayes también el que es más poderoso que yo." Subraya también eso. Juan era poderoso, Claro que sí, porque dice, el que es más poderoso que yo. Ahora, ¿de dónde residía la fuerza y el poder de Juan? De Dios. Sí. Y ahorita vamos a cerrar todo esto que les estoy diciendo. Pero dice, el que es más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo y Fuego. Mira, todos en la vida queremos avanzar. O no creo que todos aquí se quieran quedar estáticos. ¿Tú quieres quedarte estático en tu vida, en lo que haces? Puede que estés en un estado de conformismo en muchas áreas de tu vida. ¿Sí? Bueno, ya, estoy, ya tengo mi mujer, ya tengo mi esposo, ya tengo mis hijos, ya, ya tengo mi casa, ya tengo mi coche, o sea, ya no, pues ya qué más puedo hacer. No, tú no debes de estar en un estado de conformismo, tú siempre debes de estar queriendo avanzar en tu vida y cuanto más en tu vida espiritual. Si en las cosas materiales, en las cosas en, en nuestras relaciones, o sea... No debemos ser estáticos, cuanto menos en la relación con Dios. Hemos hablado de, de los ríos del Espíritu, hemos hablado de cómo mantener la pasión. ¿Sabes qué? No tienes que estar estático con Dios. Todos aquí venimos de un diferente un trasfondo. Unos ya han estado en otras iglesias, otros no han estado en iglesias, pero todos venimos de distintos trasfondos. Yo te invito hoy a que unificamos el criterio y el criterio va a ser no estar estáticos. Puedes tener mucho conocimiento de la palabra o puedes tener poco conocimiento de la palabra. Es más, no saber nada. Cuanto más no debes de estar estático. Debes de moverte, debes de avanzar y entrar en una nueva dimensión. ¿Sabes para qué? Para que puedas ver tus sueños y los sueños de Dios en ti realizados. ¿Quieres ver tus sueños realizados? No estés estático con Dios. ¿Acaso no quieres vivir una verdadera prosperidad? ¿Acaso no quieres disfrutar de la libertad interior? De todas esas cosas que luego trae uno y que te atan y, y, y, y temores y, y, y, y angustias y, y tantas cosas que traemos, o sea, una libertad interior. salud en tu cuerpo e inclusive, ¿por qué no, éxito financiero? Y ahí sí todos mueren, pero los ojos ahí se abrieron. ¿no? Más allá que el éxito financiero, es mi comunión con Dios, estar activo con Él, la realidad es que nosotros podemos vivir en una dimensión donde lo, escúchame bien, donde lo imposible se hace posible, ¿cuál es tu imposible?, ¿cuál es tu imposible?, y quiero que pienses y me dices, mi marido, mi suegra, Mi trabajo, mi jefe, mi esto ¿Cuál es tu imposible? Mi corazón, mi mente Probablemente puede ser tu imposible Es que yo no puedo, es que mi mente me gana Es que el deseo de mi carne me gana ¿Cuál es tu imposible? Tú y yo debemos entrar en una dimensión Donde lo imposible Se haga posible Debemos de vivir en esa dimensión Donde la desilusión Y el desánimo Son destruidos son destruidos. En una dimensión donde tu integridad, tu carácter y firmeza sean restauradas. ¿Y sabes qué? ¿Para qué? ¿Sabes para qué es todo eso? Para que tú y yo alcancemos todo el bien que Dios tiene y que Dios ha planeado para ti desde que estabas en el vientre de tu madre. ¿Tú crees que la vida que has vivido es la vida que Dios planeó? ¡No! Todos nos hemos equivocado, todos hemos hecho cosas. Pero ¿sabes qué? Dios está metiendo sus manos, como recuerdan hace dos domingos, creo que fue hace dos domingos o hace tres, la palabra que nos fue dada, Él está metiendo sus manos como alfarero, y Él está agarrando tu vida, y Él la está moldeando, y Él la está modificando, ¿para qué? Para que puedas vivir y alcanzar el bien que Dios ha planeado para ti desde que estabas en el vientre de tu madre. me distraigo así escúchame las circunstancias adversas te pueden afectar y lastimar pero nunca te van a poder robar el propósito si estás dispuesto a cambiar escúchame bien esa actitud si tú estás dispuesto a cambiar cambiar hacia Dios cambiar, caminar en su camino aunque vengan circunstancias adversas en tu vida no van a poder robar, escúchalo bien, tu propósito, el propósito que Dios puso, si tú cambias, te voy a decir tres cosas, y desde hace como dos meses hemos estado, o más tal vez, hemos estado tocando estos puntos, número uno, que tienes que estar dispuesto a cambiar tu cambio de actitud, recuerdan que he hablado eso, recuerdan que hemos hablado acerca de la actitud, y si no has escuchado esa, esa, esa, esa conferencia de la actitud, yo te invito a que te inscribas en iTunes, en, en identidad y destino y gratis puedes bajar la conferencia. Escúchala acerca de la actitud. Debes de haber, debe de haber un cambio de actitud. Tu actitud, ¿por qué? Porque tu actitud determina tu altitud. ¿Escucharon eso? Tu actitud determina tu altitud. ¿Qué tan alto quieres volar? ¿Qué tan alto quieres volar? ¿Cómo es tu actitud? Sí me siguen? escúchame, decide caminar en una nueva actitud que te ayuda a perdonar y a vencer la desilusión el temor y el temor del pasado ¿escuchaste bien? temor del pasado muchas veces no hacemos cosas porque tenemos miedo porque ah no hay atrás, sufrí una desilusión o, sufrió, o me hirieron o, o. ¿sabes qué? cambia tu actitud Si tú cambias tu actitud hacia los, si tú cambias oh, tu actitud hacia los desafíos va a cambiar y podrás romper la pasividad. Cuando tu actitud cambia rompes la pasividad, porque entonces dices ya no tengo temor, yo perdono, ya no hay en mi desilusión y entonces decido caminar y avanzar. ¿No te has estancado muchas veces en tu vida por eso? Y muchas veces las circunstancias de la vida han determinado tu actitud hacia las cosas. Cambia tu actitud y vas a poder romper la pasividad. Escúchame, no hay nada imposible para la persona que confía en Dios. Yo no sé si a ti te anima eso, pero yo tengo ganas de brincar. Yo tengo ganas de sacudirme y de decir, ¡ay, gracias Dios! Porque no hay nada imposible para las personas que confían en Dios. ¿Confías en Dios? ¿O Dios es nada más un mero conocimiento para ti? ¿Es oh, pues bueno una religión más? ¿O es una relación en tu vida? Confía en Dios. Cambio de actitud, tu actitud determ determina tu altitud Yo quiero volar alto, entonces qué tengo que tener Un gran cambio de actitud Número dos, qué necesitas cambiar, cambio de pensamiento Porque si tú cambias tu forma de pensar La visión que Dios te ha dado para tu futuro se va a aclarar Y podrás implementarla correctamente en tu vida Si cambias tu manera de pensar Y pero bueno, pues si cambia mi manera de pensar, ¿cómo voy a pensar? Escúchame, piensa lo que Dios piensa, por eso tienes que estudiar la palabra para que sus pensamientos sean tus pensamientos, dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan escuchaste, para darles el fin que esperan, que hableas allá arriba, para que se cumplan los sueños de Dios en ti y tus propios sueños, para que se cumpla, para darles el fin que esperan, llénate del pensamiento de Dios, llénate de su palabra, tienes que cambiar de pensamiento, oh si esa persona me lastimó, ah, pues yo le voy a hacer y, y le voy a bajar las llantas, le voy a rayar el coche, o, o me le voy a meter, o, o, ¿a poco no pensamos a veces así?, Cambia tu manera de pensar. Y por ahí escucha otra, otra, otra conferencia. Baja la de iTunes, la que habla acerca de que estás llenando tu cerebro, de que estás alimentando tu cerebro. Ahí escucha eso y vas a saber cómo a ver qué es lo que tus pensamientos, Dios. Estoy haciendo un resumen de lo que hemos así abarcado en meses. Cambio de actitud, cambio de pensamiento y número tres, cambio de expresión expresión, sí, cada día tienes la oportunidad de determinar y decretar palabras que provocarán cambios en tu vida en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas y en tu ciudad, no hemos hablado de que la abundancia del corazón habla la boca si tú te llenas de Dios, ¿qué es lo que va a salir de tu boca? Dios el problema es que no nos llenamos de Él y vuelvo a leer lo que dice la palabra, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que gustan usarla comerán de su fruto ¿Qué fruto quieres comer de la lengua? ¿De muerte o de vida? Necesitas cambiar tu manera de expresión. Los que me conocen y espero conocerlos a todos un poco más. Han visto que yo no les hablo y les digo, ah, sí, es que mira, fui la y, y empieza a salir de mi boca. Mi esposa y yo hemos hecho un compromiso de hablar bendición y no maldición. Y sabes que cuesta mucho trabajo, no es fácil, porque tenemos una inercia de hablar, de ver lo malo, de, de, de señalar lo malo, de, de, de hablar lo malo, cambia tu manera de expresión y si va a salir de ti, mejor amárrate, muerte al que te sangre la lengua, pero no abras la boca. ¿Y por qué no hablas? Porque tengo un portador de lengua que no ah, hablar. <risa> ah, Muerdete la lengua antes de hablar algo malo. Habla bendición. Tres cosas. Cambio de actitud. ¿Cuál es la dos? Cambio de pensamiento y la tres, cambio de expresión. ¿Cómo te expresas? Es más, hasta tu cuerpo muchas veces expresa cosas. Tú a veces estás hablando con alguien y le vas a estar, ¿qué quiere decir? Que no está recibiendo, en cambio si estás hablando con la persona, la persona está, está recibiendo todo Pero mira, hoy, con esas tres cosas que hemos hablado durante meses para acá Hoy quiero entrar en un punto muy importante, tú dices, yo no puedo cambiar mi expresión Las situaciones de mi vida han hecho... Que yo no puedo expresarme correctamente. Las condiciones de mi vida han hecho que mis pensamientos sean de una forma. Es que yo viví esto, es que tú no sabes lo que yo hice. Es que yo vengo de acá, es que tal, es que... Y le entra la esquizofrenia. Yo no quiero saber, perdóname, pero yo no quiero saber qué es lo que eras atrás. A mí me interesa saber qué es lo que eres hoy y hacia dónde vas. Porque nos podemos quedar años hablando de lo que tú hiciste allá atrás. ¿Pero qué es lo que Dios está haciendo hoy en tu vida? Ay, es que tú no sabes Mira, ok, está bien, mira, platícamelo pues Pero no, no me malentiendan No es de que no me interese escuchar Cuáles fue y todo, bueno, hay que orar No me malentiendan Pero si tú estás viviendo allá atrás Está mal ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy en tu vida? ¿Y hacia dónde vas? Y ¿sabes que Estos días gloriosos, estos días que nos está tocando vivir hoy, primero de agosto, es primero de agosto, ¿verdad? Primero de agosto del 2010, ya estamos en agosto, ya estamos ya encaminados al fin de año. Primero de agosto, de estos días se están definiendo por una cosa, ¿sabes qué es? Que cada día estamos entrando más y más en la presencia de Dios. Tus días deben de definirse. Porque cada día tú debes de levantarte expectante de la presencia de Dios. Si tú no lo haces, cambia tu actitud, cambia tu expresión y cambia tu pensamiento. Cada día, tus días deben de definirse porque estás entrando cada vez más en la presencia de Dios y debes de llenarte más de su espíritu así casi casi como que te levantas y vacías tu papá para que ese día te la vuelva a llenar el Señor y yo quiero más de ti Señor yo quiero más de ti dice la palabra busca y hallarás y entonces busquemos a Dios quieres encontrar a Dios quieres encontrar respuestas a, a, a todas tus broncas y todo lo que traes de tu vida busca a Dios y créeme que lo vas a encontrar si lo buscas de corazón, y sabes que, encuéntrate con él, en una forma como nunca antes, lo habías hecho, escuchaste, como nunca antes, lo habías hecho, ¿entiendes? como nunca antes, es que yo sé hacerlo de esta forma, es que a mí me enseñaron de esta forma, es que a mí me instruyeron de esta otra forma, sabes qué búscalo como nunca antes lo has hecho. Si nunca te has puesto de rodillas delante de él, si nunca te has tirado delante, de él, si nunca has llorado delante de él, si nunca has clamado, o sea, si nunca has corrido al cerro para buscarlo, corre y búscalo. Pero si lo buscas, lo vas a encontrar. Mira, en mí a veces entra una, una necesidad de salirme y estar a solas con mi Dios. No salirme, irme al cine. No salirme, irme de compras. Mujeres. Seguro bueno Dios acompáñame a la, a, la, a la gran venta nocturna. A la barata. Una necesidad de salirme y de estar con Él. Y de ir hablando con Él. A veces he tenido que parar el coche. Porque Señor, quiero, quiero estar tanto contigo, Señor que no quiero que ni el tráfico me distraiga, un anhelo por su presencia, buscar su unción, buscar su presencia, y mira yo te invito a que sigamos leyendo ahí en Lucas 3, nada más ahora vamos a brincar al versículo 21, y vamos a leer el 21 y el 22, yo, yo, quiero, yo quiero centrarme en, esto, en este capítulo 3 y una parte del capítulo 4 de Lucas, Escúchame, dice el 21, aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y fíjate bien, y subraya eso que dice, y mientras oraba, ¿quién estaba orando, Juan? ¿El pueblo? Dice, mientras oraba, ¿qué pasó?, El cielo fue abierto, y luego ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió sobre de él, subrayalo. El Espíritu Santo descendió sobre de él en forma corporal como paloma, y luego vino una voz del cielo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Oye, ¿tú no quieres escuchar eso de Dios en tu vida? Tal vez tu papá o tu mamá nunca te bendijeron, tal vez te maldicieron, te golpearon, te hicieron, o ni siquiera los conociste. Pero sabes que no importa ya lo que pasó allá atrás, lo que importa es lo que está pasando hoy en día en tu vida y a lo que vas. Y sabes que yo quiero escuchar la voz de mi bendito Padre diciendo: Este es mi hijo amado, en el cual tengo una presencia. Pero ¿qué hizo Jesús primero? Estaba orando y se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo. Subraya eso. Te invito que después de esta conferencia, tú te metas a estudiar estos capítulos porque hay mucho que sacar de ahí. Mira, Jesús no comenzó nada de su ministerio hasta que no pasaron dos cosas en su vida. Hay esas historias de que Jesús cuando era niño hacía milagros, no, perdóname, pero no, no está en la Biblia. Jesús no comenzó nada hasta que él tuvo 30 años. Y Él por decisión propia fue y se bautizó, y entonces oró, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo y se escuchó una voz del Padre. Dos cosas pasaron en su vida para iniciar su ministerio con poder, que cambió y transformó este mundo. Número uno, recibió el Espíritu Santo, y número dos, recibió la aprobación de su Padre. O aprobado por su Padre y fue investido con la presencia y fuego del Espíritu Santo. Escúchame, si tú quieres cambiar cosas en tu vida, si tú quieres transformar tu pensamiento, si tú quieres transformar tu actitud y tu expresión y todo lo que hemos venido hablando, necesitas el Espíritu Santo en tu vida. La palabra dice que somos sellados y que somos templo del Espíritu Santo. Sí, pero lo que necesitas es la unción del Espíritu Santo sobre tu vida para que tú puedas, no en tus fuerzas, cambiar lo que has querido venido a cambiar en tu vida o en tu familia o en tus negocios o lo que sea, sino por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que no es con espada, y con ejército, o sea, no son con cosas físicas, no son con cosas que tú puedes hacer, sino dice la palabra, más con mi Santo Espíritu. Escúchame. Lucas 4, brinquémonos allá al capítulo 4, el primer versículo, el primero y el segundo escucha lo que, que pasó. Después de que el Espíritu descendió, después que el Padre dio la aprobación, dice entonces Jesús, lleno de qué? ¿Lleno de qué? ¿A medias? ¿Tres cuartos de tanque? Lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por quién? Por el Espíritu Santo al desierto y por 40 días fue tentado por el diablo y no comió nada en 40 días. Fíjate, la presencia de la llenura del Espíritu en su vida era tan fuerte que ni siquiera necesitó comer. Y cuando fueron cumplidos esos días, tuvo hambre. Escúchame. El buscar la presencia de Dios, el buscar el Espíritu Santo, el buscar esa llenura, esa unción, te hace vivir cosas sobrenaturales que nunca has experimentado. ¿Escuchaste lo que digo? ¿Estás contento con la vida que llevas? ¿Estás pasivamente satisfecho o quieres más de Dios? Yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios. Y yo quiero vivir cosas sobrenaturales de Dios, no de otras cosas, sino de Dios. En mi vida ver su mano poderosa moviendo las cosas a mi favor, viendo cómo él transforma mi vida, viendo cómo transforma mi familia, viendo cómo transforma mi trabajo, todo lo que yo hago, viendo ese poder de Dios derramado. Yo lo quiero. Yo lo quiero vivir. Ahora, ¿por qué no lo experimentamos? Porque estamos pasivos. Porque no hay un cambio de pensamiento. No hay un cambio de actitud. Y después de esos 40 días, en Lucas 4, 14, después de que el diablo lo tentó y el Señor, ¿con qué le respondió el Señor? Con la palabra misma. Con esa Biblia que tú tienes ahí, con esa Biblia. En el Antiguo Testamento, ahí, él conocía esa palabra, y con eso le contestó al diablo. Pero ¿qué pasa en Lucas 4, versículo 14? Después de sus 40 días y después de estar tentado, dice, entonces Jesús volvió y subraya en qué? En el, en el poder del Espíritu. ¿Te fijas cómo Jesús se movía? ¿Sabes que tú y yo como hijos de Dios debemos ser imitadores de Cristo? ¿Sabías eso? ¿Y cómo se movió? ¿Cómo estaba Jesús? ¿Lleno de qué? ¿Y cómo volvió Jesús? en el poder del Espíritu, a Galilea, y su fama se difundió por toda la tierra alrededor, y Él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos, escúchame, cuando tú te mueves en el poder del Espíritu, la palabra de Dios fluye de, en ti, de una forma que no esperabas, y que no sabías, mira, yo he conocido gente, que casi no conoce la palabra de Dios pero cuando el Espíritu de Dios desciende sobre ellos es como si lo hubieran leído toda la vida porque no es por tu conocimiento es por el poder del Espíritu Santo hablando lo que Él quiere hablar a través de ti ¿Sí o no? cuando tú recibes la unción del Espíritu Santo cuando estás lleno de esa preciosa presencia cuando el poder del Espíritu Santo está en ti haces cosas Asombrosas, no para tu gloria sino como dice aquí para su fama y era glorificado él. cuando te mueves en el poder del Espíritu la palabra fluye en ti Lucas 4 del 16 al 22, ahí mismo síguelo con tu vista en el versículo anterior subraya en el poder del Espíritu y él enseñaba en Lucas 4, 14 Ahora vamos a Lucas 4, del 16 al 22, dice, Y Juan Nazaret, de donde se había criado, y conforme a su costumbre... O sea todos los días él iba cada, cada sábado a la sinagoga, el día sábado entró a la sinagoga y se levantó para leer y se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito, escúchame bien esta palabra, esta palabra que Jesús estaba leyendo era una confirmación, era una profecía sobre él, pero sabes que también es una profecía sobre ti. Dice el espíritu de quien del Señor está en donde sobre mí porque me ha ungido o sea la unción para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos para poner en libertad licenciado a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Escúchame, subraya el Espíritu del Señor está sobre mí. Mira, tú tienes que levantarte cada día diciendo: El Espíritu de Dios está sobre mí, y hoy sorpréndeme, Espíritu Santo. El domingo pasado estábamos hablando de pasión. Mira, yo te invito a que te apasiones por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque te ha ungido, te ha enviado para poner libertad, para proclamar, para hablar. Si después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, entonces comenzó a decirles, hoy oh, se ha cumplido esta escritura en, tu, en vuestros oídos todos daban testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿no ese es ese el hijo de José? escúchame cuando la unción del Espíritu Santo viene sobre tu vida, tú empiezas a hacer cosas sobrenaturales del Espíritu, empiezas a hablar empiezas a compartir a la gente, es que yo no sé hablarles háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida y van a escuchar la sabiduría de Dios van a escuchar la palabra de Dios de tu boca solamente necesitas abrir tu boca iban a decir, ¿no es este Román, el hijo de? ¿No es Román, el hijo de Jesús? ¿No es Conrado, hijo de? ¿De Conrado? No, no es este, que, que, que aquí jugaba y... Y hasta hacía y tomaba Y, y, y, y todos sacábamos borrachos No es esta la, la que hablaba chismes Y era bien chismosa Y de lavadero y demás y todo No es esta la que era esto Eso es lo que estaba diciendo la gente de Jesús Su propia gente de su pueblo Donde él se había creado No es este el hijo de José ¿Por qué está hablando esas maravillas? Porque, ¿Sabes por qué lo estaba haciendo? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él Estaba lleno del Espíritu Santo Estaba lleno del poder de Dios Cuando te pones a buscar a Dios, viene un avivamiento del Espíritu Santo a tu vida. Un avivamiento que cambia la forma de hacer las cosas. No como tú quieres, escúchame, no como tú quieres o lo has pensado o te lo han enseñado, es como Él quiere hacerlo. ¿Y sabes qué? Cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida Y cuando viene esa unción Y empiezas a ver las cosas sobrenaturales de Dios Viene una oposición a tu vida Dice, uy, esta parte ya no me gustó Bien, hay oposición en tu vida Y es oposición de parte del enemigo Pero ¿sabes qué? Hoy Dios te está diciendo No temas Soy yo Soy yo el que te está ungiendo, soy yo el que está sobre ti. Mira, vamos a ver la historia a ver la historia de Jesús ahí, te invito a que estudies esos capítulos, porque cuando Él declara que el Espíritu Santo está sobre Él, y da cumplimiento a esa profecía de Isaías 61.1.2, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Vamos a leerlo. Lucas 4, 28 al 30, dice, al oír estas cosas, porque Jesús les empezó a sacar sus trapitos, más bien no, el Espíritu Santo les empezó a sacar a través, no, no fue esto y no fue el otro, y entonces se enoja la gente, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga, se llenaron de qué, de ira, y se levantaron... Y lo agarraron y lo echaron fuera de la ciudad O sea, lo venían llevando Y así enojados todos con ira ¿Hubo oposición o no hubo oposición? Sí hubo oposición Y luego le llevaron hasta un precipicio Lo llevaron a la barranca de Huentitán Ya a mejores mejor las circunstancias de tu vida Te van a llevar a la barranca de Huentitán Dice, lo llevaron hasta un precipicio del monte Sobre el cual estaba edificada su ciudad Para despeñarle ¿Hubo oposición? Seamos sinceros, sobre todo la gente que, que que está conociendo apenas al Señor, o inclusive, bueno, los que ya también tienen tiempo en el Señor, pero cuando te ¿Cómo? vas acercando a Dios, no se a enojar tu mamá contigo, tus papás contigo, tu esposa contigo, tu esposa. Ya te están cambiando, ya te están lavando el coco. Es que tú estás defraudando la, la, la instrucción que te hemos dado, porque esa es por herencia. ¿No, ¿No han escuchado algo así? Hay oposición. E inclusive, te empieza a ir mal en tu trabajo. Y dices, Dios, ¿qué está pasando? Hay oposición. Y no es porque la bendición de Dios no esté sobre ti, es que hay oposición. Pero dice la palabra la mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en ti? El espíritu de Dios. Y me encanta y subrayalo con rojo y y, y y o sea, ponle banderas, ponle, ponle un letrero debo de leer esto cada día. El versículo 30 dice, "Pero él pasó en medio de ellos y se fue." Escúchame, ve, mira, si tuviera una mira, intenté buscar la película para pasarte esa parte, pero ya no me dio tiempo. Pero imagínate, o sea, toda la gente enojada llevándolo casi casi cargándolo hasta hasta el despeñadero para aventarlo y de repente Jesús agarra, se voltea y empieza a pasar. Yo creo que toda esa gente ni siquiera podía tocarlo yo creo que lo toca a mí. O, o se quedaron de pasmados. Y él agarró, o sea, después de... ¡ah! Y tú puedes pensar, y tu vida puede estar en esa parte que está... ¡ah! Y está la oposición ahí, tú dices, oh, Dios, ya no sé ni por dónde la veo venir. Y está todo... ¡ah! Pero de repente, el agarra, se voltea, y empieza a pasar en medio de ellos Y no lo pudieron tomar la multitud quiso matarlo arrojándole un despeñadero, pero Él pasó en medio de ellos, Él pasó en medio de ellos, escúchame bien, Dios hoy te está diciendo, tú pasarás en medio de ellos, tú vas a pasar en medio de las circunstancias, tú vas a pasar en medio de los problemas, porque el Espíritu de Dios, está en ti la presencia misma de Dios mora en ti tú eres templo del Espíritu Santo tú eres el arca ahora donde esa presencia de Dios va y donde tú vas, ahí va Escúchame, esa yo no sé el, el, Dios a quien le está hablando. Pero yo sé que le está hablando a él. Tú vas a pasar en medio de los problemas. Tú vas a pasar en medio de las circunstancias. Y la única forma de pasar en medio de las circunstancias es en el poder y en la llenura y en la unción del Espíritu Santo. Por eso no lo podían tocar a Jesús. Hasta que no fue el tiempo. ¿Por qué Escúchame. El día de ayer hubo una balacera ahí Acá, ¿no? Si sí, han habido balaceras aquí en Guadalajara, las fuentes ¿no? lo han escuchado. Colinas de San Javier. Muchas cosas. Muchas cosas están pasando a nuestro alrededor. Muchas cosas están pasando alrededor de tu vida circunstancias pero si tú buscas la presencia del Espíritu de Dios si tú buscas la llenura del Espíritu Santo y yo no digo que no leas la palabra si ¿sí? lee la palabra instrúyete en la palabra porque eso va a llenar tu vida, va a cambiar tu pensamiento va a renovar, o sea, todo eso sí, pero, pero ve más allá cambia tu actitud y ve, da un paso más allá y busca a Dios como nunca antes lo has buscado, porque sabes que las situaciones no van a mejorar Mira que lo saquen de Televisa. El señor allá fulano tal allá en Haití dijo que las cosas no van a mejorar. Sí, así lo dice la palabra. Se van a poner peor, pero tú vas a caminar en medio de las circunstancias y no te van a poder tocar. ¿Lo quieres para tu vida? Yo lo quiero para mi vida yo quiero caminar en este México mío tal vez está lleno de violencia tal vez está lleno de oposición tal vez ves, mal, ves maldad aquí, ves cosas allá ves otras cosas allá, pero sabes por qué está viniendo todo esto en nuestra nación sabes por qué está viniendo todo esto de violencia, narcos, secuestros y tatas y zetas, y griegas y W y, y, y todo lo que quieras te voy a decir por qué porque el diablo sabe y cree escúchame bien el diablo sabe y cree que viene un despertar del pueblo de Dios del pueblo de Dios en la presencia del Espíritu Santo y sabes que el diablo está temblando y está asustado por ti puedes creer eso Yo no sé qué imagen tengas del diablo, a lo mejor tienes con cuernos, o a lo mejor como Don Diablo, no sé te de esa canción, Miguel Bosé, con un yo no sé qué imagen tengas de la... bueno, ese es de los de allá de mi tiempo, yo no sé qué... qué... O, o, o sea tal vez el monstruo más horrible que hayas visto en una película No sé qué imagen tengas Pero sabes que no importa la imagen que tenga Tú eres hijo de Dios Y si tú estás lleno del poder del Espíritu Santo La unción está sobre ti No te puede tocar O sea yo no sé si es que emociona A mí me emociona Porque el Espíritu de Dios está en mí Pero tienes que buscarlo Dice ahí la palabra Y estando Jesús orando, se abren los cielos. Por eso te invitamos a la reunión de oración, para que se abran los cielos de tu vida. Por eso te invitamos a la canal de oración, para que se abran los cielos sobre tu vida. No, eso de orar, no, no, no me aburre. No. Cambia de actitud, cambia de pensamiento. El diablo sabe y cree que viene un despertar en medio del pueblo mexicano. Un despertar a la presencia del Espíritu Que está empezando a impactar tu vida Mi vida, nuestras vidas, nuestra familia Y nuestra nación Por eso está viniendo todo eso Por eso hay una resistencia Por eso se oye y se escucha y todo Y bueno, y del pueblo de Dios que se escucha Estamos metidos aquí en la iglesia ¡Oh, Señor, cuídate ¡Oh! Y ya no salvo Todo lo hago por internet Y aún por internet te vuelan las contraseñas. ¿eh? ¿Qué se está escuchando del pueblo de Dios? ¿Qué se está escuchando de ti? ¿Qué se está escuchando de mí? Tú tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, ¿sabes qué? Deja de estar allá en el pasado, ve, ve qué estás, Qué es lo que Dios te está hablando hoy y hacia dónde vas. Yo voy a caminar en ese poder del Espíritu Santo, yo voy a caminar expectante, no importa Dios lo que tú quieras hacer, yo voy contigo porque ahí donde yo voy contigo, tú vas conmigo y nada me puede tocar. el diablo está tratando de asustarnos escúchame bien, el diablo está tratando de asustarnos porque él está asustado de nosotros ¿sabes que el diablo está asustado de ti? ¿lo sabías? él está asustado de ti ¿cómo vas a ir a esa? te van a hablar de Dios no, no vayas, ay mira qué buen partido mira, ya, es... No, mira, tengo otras cosas que hacer. No, no vayas y te distrae. Porque si tú te llenas de Dios, si tú te llenas de Dios, el diablo está asustado y quiere asustarte. Porque si él sabe que si logra meter en tu vida, escúchame bien, si él logra meter en tu vida, si tú permites temor, duda, incertidumbre, él gana él gana, y ¿sabes qué? el temor, la duda y la incertidumbre es contraria a la fe es contraria a la fe escúchame, tú y yo tenemos que creerle más a Dios que el diablo el diablo le cree a Dios la palabra dice, los demonios creen entienden o pues sea, ellos creen ¿tú por qué no crees? créele a Dios Tienes que creer más que el diablo que viene, un avivamiento a tu vida, a, a mi vida, a nuestras vidas y a nuestra nación. Un avivamiento de la fuerza, del poder, el fuego, del Espíritu Santo que va a cambiarme de cómo yo soy, de cómo he hecho las cosas. De, va a ser nuevo todo por el poder de Él. Por eso hoy el Señor te está retando a que tú busques la bendita presencia del Espíritu Santo como nunca antes lo has hecho. Conócelo, ámalo. Deja que Él te toque con solución, como nunca antes en tu vida, porque es tu tiempo, es nuestro tiempo, y es el tiempo de nuestra nación. La palabra dice ahí, y Jesús estaba orando, entonces oremos con fe, creyendo, expectantes, dice el pueblo, estaba expectante, expectantes de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que va a ser, no lo que ya no hizo allá o lo que yo hice allá atrás, no lo que hoy va a ser y lo que va a ser mañana y pasado, y ese sea tu gasolina, ese sea tu motor, eso sea lo que te impulse día a día a una pasión por Él. ¡Va otra vez! ¡Una pasión por él! Dios, y no es que me griten a mí, es que griten a él. Es que no tienen que ser apasionados conmigo, tienen que ser apasionados con él. Día a día tú debes de levantarte, después de que te quitas las chinguiñas, de decir, ¡Wow, Dios, qué maravilloso eres tú! ¡Cristán, Cristán, Cristán! ¿Qué pasión hay en ti? futboleros mujeres. ¿Qué pasión hay en ustedes? ¿O somos refrigeradores todos. Yo no, yo no concibo una pasión fría. Yo no concibo una pasión eh, que no expresa. O sea, mira y, y ustedes lo saben mujeres cuando te gusta un hombre o sea, mira los ojitos y, y corazoncitos y recaditos y, y expresas tu tu tu me gustas. y el hombre qué, qué hace anda como mosca de pero... o sea cazador ¿no? muestra una pasión muestra que quiere algo sabes que yo te invito hoy el Espíritu Santo te está invitando a conocerlo A que demuestres una pasión por Él. A que digas, ¿sabes qué? Conozco a Jesús, conozco al Padre, mas no conozco al Espíritu. Quiero conocerte, Espíritu Santo. La palabra dice que es una persona. ¿Cómo demuestras la pasión con una persona? La pasión es, es pasión. O sea, me dan ganas de bailar flamenco. O sea, es fuego. Es rojo, es pasión, es, es llamas encendidas, es el fuego de Dios en tu vida por Él. Mira, oremos con fe expectantes de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias y lo que va a hacer a través de nosotros. ¿Qué vas a hacer hoy a través de mi Espíritu Santo? No nada más qué vas a hacer en mí, sino qué vas a hacer a través de mi Espíritu. Escúchame, estos días, este mes de Arbosco, yo te reto, yo, yo César, yo te reto a que busques la presencia del Espíritu Santo como nunca antes. Y vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a venir corriendo, vas a decir, wow, es que no sabes lo que pasó, wow, es que te las manos, wow, y wow, y wow, y vas a convertirte en un, en un perrito, wow, wow, wow. Vas a llegar y wow, Y no vas a poder decir toco, wow oh, oh Es que no... Ah, ¡Ah! De lo que Dios va a hacer en tu vida. De lo que Dios está haciendo en tu vida. De lo que tus ojos van a ver. Oh, yo estoy expectante de lo que mis ojos van a ver. De lo que mis oídos van a escuchar. De lo que Dios va a hacer En mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Pero tienes que cambiar todo Tienes que cambiar tu forma de expresar Y tienes que cambiar tu pensamiento ¿Sabes qué? ¿Sabes qué dijo Jesús? Y con eso termino Si puedes creer Al que cree Todo es posible Es que a mí me ha enseñado es que, yo, es que no a mí Yo no, yo El Espíritu Santo no te va A obligar, no va a poner una pistola Ahí atrás de ti y te va a decir Ahora tienes que amarme ¿Cuánto les gustaría un amor así? No, ¿verdad? Sin embargo te dice No sabes cuánto te amo No sabes cuánto te anhelo No sabes cuánto te deseo Apasionate por mí Apasionate por mi presencia Yo te invito a que cierres lo solo Si tú puedes creer, al que cree todo lo es posible, puedes creer, creer que la presencia del Espíritu Santo puede descender sobre ti. Puedes creer que la bendita unción, ese aceite derramado del Espíritu Santo desde tu cabeza hasta tus pies puede cubrirte y puede transformar tu vida. Puedes creerlo, al que cree todo lo es posible. Señor en esta tarde nosotros hoy Decidimos creerte Decidimos creerte y decidimos Señor Tener hoy Señor Una pasión Como la que tú mostraste Tú estabas orando Y el cielo se abrió Y tu espíritu descendió Tu palabra dice que tú nos bautizarás en el Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo, yo te pido hoy que, Señor, al corazón dispuesto, en esta reunión, tú hoy le bautices con tu Espíritu y fuego. El Espíritu Santo desciende y bautiza hoy con tu fuego. El Señor, que haya un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Un cambio de expresión Señor en Nuestras vidas No hay otra forma de hacerlo Señor Tú nos marcaste El camino Señor Tú hiciste todo a través de tu Espíritu Tú hablaste la palabra Tú obraste milagros Tú levantaste muertos Sanaste enfermos Restauraste corazones Todo fue a través del poder De la presencia del Espíritu Santo Yo hoy quiero señor, Ir a un paso más Allá De lo que siempre he hecho Yo quiero experimentar Esa dimensión Donde lo imposible se hace posible Donde la desilusión Y el desánimo son destruidos Yo quiero hoy Señor Recibir Tu noción tu Señor yo quiero recibir Dile él con tus palabras No me lo dices a mí No me lo digas a mí Díselo a él con tus palabras Yo quiero Recibir Gracias por haber escuchado este mensaje de ID Identidad y destino Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México